Muy buenos días hermanos, vamos a estar en pie para tomar nuestra Biblia y mantenerla abierta ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 15, es, el, es la porción uh, que corresponde a la mañana de hoy, ahí estaremos considerando el mensaje de, de esta mañana desde el versículo 18 al final del capítulo 15 y los primeros cuatro versículos del capítulo 16. Ha sido una bendición durante este mes y los meses pasados Estar estudiando el Evangelio según San Juan Próximamente la, la semana que viene estaremos adelantándonos un poco en, en los pasajes Para considerar uh, los pasajes que tienen que ver con la crucifixión Y después con la resurrección Y luego regresamos para uh, reanudar en los pasajes del capítulo 16, parte final Y capítulo 17, al final del mes de abril Estaremos terminando el estudio del Evangelio según San Juan y en el mes de mayo estaremos tomando el estudio sobre la familia y estamos considerando el libro que estaremos estudiando para tratar el tema de la familia también en un libro o en una porción de un libro de las Escrituras. Vamos a orar como estamos en pie y después vamos a iniciar el mensaje. Dios te damos gracias en esta mañana, una mañana tan agradable en su clima. que nos permite congregarnos con libertad y disponernos a escuchar tu palabra. Así como es un buen día en el exterior, sea también Dios un buen día en el interior de cada uno de nosotros, nuestra mente y nuestro corazón. Estén atentos, estén ávidos, estén deseosos de escuchar tu palabra. Y Concede Dios que tu palabra esta mañana sea tan poderosa como es, que traiga respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras debilidades, nuestros temores... a nuestras necesidades, y cumple el propósito, Dios, para el cual Tú enseñaste estas palabras a Tus discípulos en aquellos días, días uh, tan serios, tan solemnes, y recomendaciones tan actuales como uh, antes, también ahora. Ayúdanos a tener una buena actitud frente a la persecución, a los peligros, a los problemas, a las pruebas que enfrentamos. Pedimos Dios tu bendición en esta mañana, oramos en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. El tema para esta mañana, el creyente bajo presión, el creyente bajo presión. Y en efecto la palabra de Dios no elude esta verdad que enfrentamos a lo largo de la historia también del cristianismo El cristianismo desde sus principios ha estado bajo persecución, bajo presión, y en el sentido general y en el sentido particular, los creyentes han estado sometidos a diversas pruebas. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando somos hallados pasando o padeciendo diversas pruebas. Y en la diversidad de las pruebas, la Biblia nos señala que estamos expuestos a todo tipo de presiones. Y es frente a las presiones que realmente uh, sale la esencia de nuestras convicciones. ¿Qué creemos? No es qué decimos. ¿Qué creemos? Es qué hacemos cuando estamos bajo presión. Los discípulos uh, en aquellos días habían escuchado de parte de Jesús... grandes y extraordinarias promesas, ya vea, habían visto, habían sido testigos presenciales de grandes y extraordinarias proezas y prodigios que el Señor había realizado, como nadie antes lo había hecho. Pero todo eso, los prodigios, las señales, uh, las verdades, las enseñanzas, quedarían de lado porque había llegado la hora de la prueba. Y el Señor, sabiendo que la proximidad de la hora estaba tan cerca... que él había dicho en el capítulo 14 y versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene de mí. Y como decíamos la semana pasada, el príncipe de este mundo se estaba aproximando, sus pasos casi se podían escuchar, había entrado en el corazón de Judas Iscariote y estaba a punto de llegar para aprender al Señor y para llevarle a ser sometido a un juicio sumario y después para ser crucificado. Así que el príncipe de este mundo estaba por hacer a su aparición, aquella aparición que le parecería dar la victoria, le parecería proclamar el triunfo, la, la, la, el grito de, de, de triunfo, de independencia para él y todo su séquito, para él y todo su reino. Y en esas, eh, eh, en esas condiciones, el Señor, otra vez sin perder la seriedad y sin perder la solemnidad, comienza a hacer una advertencia a sus discípulos. Me pregunto cómo responderán los que predican el Evangelio de la prosperidad a esta porción, en este capítulo. Ellos hablan de que el Señor nos ha llamado a recibir bendición, que el Señor nos ha llamado a ser ricos. que el Señor nos ha llamado a ser prósperos, que el Señor nos ha llamado a gozar y a disfrutar de un bienestar celestial en la tierra. Y estas cosas, desde luego, atraen a las multitudes porque esto es lo que personas quieren oír y esto es lo que predicadores, porque quieren oír, les quieren decir. Pero si vamos a ser fieles a lo que dice la Palabra de Dios, entonces vamos a considerar lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y desde luego nos dice a nosotros dos mil años después. Y Él comenzó a hacer una advertencia sobre los peligros, las pruebas, las persecuciones, las presiones que habríamos de enfrentar. La proposición del mensaje en esta mañana es, porque Cristo nos advirtió de los peligros del presente siglo, debemos enfrentar sus presiones confiando en sus promesas. El Señor no solamente permite la prueba, pero la Biblia dice que el Señor juntamente con la prueba, ¿qué cosa? También nos da la salida. La Biblia dice que el Señor no permite más prueba, ni más peso de prueba, que aquello que nosotros podemos soportar. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que cruzará con nosotros el Galilea y cruzará con nosotros como cruzó el Jordán y cruzará con nosotros el Valle de la Sombra y cruzará con nosotros el Valle de la Muerte y estará con nosotros en todo tiempo y en toda circunstancia para alentarnos, consolarnos y sostenernos. Esas son sus promesas y en esas promesas debemos nosotros alentarnos. Yendo entonces al bosquejo... Si usted ya tiene el boletín, pues tendrá también el bosquejo con el boletín. Y vamos a, a considerar entonces el punto número uno del sermón. La prevención para enfrentar el mundo y sus presiones. La prevención para enfrentar el mundo y sus presiones. Cuando estamos hablando del mundo, aquí no estamos refiriéndonos al mundo como, como el cosmos material y natural, no estamos refiriendo al mundo como la creación con todas las cosas que la componen o la constituyen. Cuando estamos hablando del mundo estamos hablando de un sistema de valores, estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de una creencia que el mundo proclama que el mundo sostiene como una verdad absoluta. Y estamos diciendo que uh, el mundo con todas esas uh, ideas terrenales, con esas ideas pragmáticas, con esas ideas que nos trata de persuadir y de convencer de lo que es la vida y de lo que es lo más importante en la vida, uh, esas cosas son lo que constituyen hoy en día el mundo contemporáneo. Y este mundo... Este sistema de valores torcidos y pervertidos es lo que el Señor dice cuando en este primer versículo del capítulo eh, 15, versículo 18, dice si el mundo os aborrece. Y da por hecho, desde luego, que el mundo aborrecerá a los creyentes. Debería resultarnos bastante obvio el, el por qué el mundo aborrecerá a los creyentes. Porque el mundo está gobernado. Como dice la palabra de Dios otra vez, uh, citando este este texto del versículo 30, capítulo 14, dice otra vez, el príncipe de este mundo, y note usted cómo identifica la Biblia a Satanás. Lo identifica como el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad, él tiene intenciones uh, deliberadas, de destrucción, de matar. Él tiene, desde luego, una intención de evitar que el plan y el programa de Dios se pueda desarrollar. Es un príncipe. Eso quiere decir que, desde luego, tiene un reino y quiere decir también que tiene súbditos en su reino. Desde luego que su reino es terrenal. Y desde luego también que su reino tiene un cuerpo de principios y de leyes que gobiernan y dominan. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo nos hace una descripción de este de este reino, en lo cual a nosotros también estuvimos como partícipes. Note capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lea conmigo el versículo 2.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 Este mundo otra vez gobernado por su príncipe. Y este príncipe, dice la Biblia, que se describe como príncipe de la potestad del aire, un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note lo que dice el versículo 3, vamos a leerlo juntos. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Domina este mundo, este presente siglo, este sistema, domina nuestras mentes, los pensamientos, los corazones, los deseos. Y dice la palabra de Dios: en otro tiempo nosotros también estuvimos bajo esa influencia. Bajo la influencia de ese mundo Y hermano, el hecho de que seamos creyentes Y nos hayamos convertido No implica que el mundo ya cesó De ejercer presión sobre nosotros El mundo y su príncipe Y sus séquito siguen todavía Ejerciendo influencia y presión Todos los días, todos los días En muchos ámbitos, en muchos lugares En nuestro trabajo, en nuestra familia En, en nuestro carácter En nuestro entorno, en nuestras relaciones En todas las cosas en las cuales Nosotros nos involucramos el mundo sigue ejerciendo presión sobre nosotros y el Señor Jesucristo sabía que esto iba a pasar con sus discípulos y con nosotros, note usted como en el capítulo 16 de este evangelio según San Juan dice en la parte final versículo 4, parte final de la porción que hemos leído leamos juntos mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Estas cosas las he dicho para que cuando llegue la hora se acuerden de esto. Llegará la hora y si usted hace una memoria rápida de su vida próxima pasada, probablemente usted ha visto, se ha visto enfrentado muchas veces en esa hora, la hora mala. La hora del maligno, la hora del acecho, la hora de la tentación, la hora de la seducción, la hora de la prueba, la hora de la presión. Y yo no sé cuántos de nosotros cuando llegamos al tiempo de esa prueba estamos tan suficientemente advertidos y estamos tan suficientemente prevenidos que podemos enfrentar la prueba prevaleciendo a ella y no cediendo a ella. Esta es la razón por qué el Señor hace esta advertencia. la prevención para enfrentar el mundo y sus presiones inciso si a persecución por causa de tu pertenencia persecución por causa de tu pertenencia note lo que dice el versículo 18 otra vez y primera parte del 19 si el mundo os aborrece Sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego dice versículo 19, lee conmigo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si el mundo aborrece, y les va a aborrecer, y les va a aborrecer, les va a resultar hostil va a ser contrario a tus deseos a tus intenciones a tus acciones a tu plan programado para hacer la voluntad de Dios el mundo te va a resistir el mundo no va a ir en tu dirección el mundo se te va a oponer y dice la palabra de Dios cuando esto suceda la primera cosa que tienes que considerar es por qué sucede de esta manera por qué pasa de esta manera y el Señor dice mira La, la primera razón por qué estas cosas suceden es porque, porque tú no perteneces a este mundo. Acéptalo. Si en verdad eres creyente, si has expresado una fe auténtica, entonces tu pertenencia no es a este mundo. Tu ciudadanía no está... Escrita y no está registrada solamente en la tierra de manera permanente, tienes una ciudadanía temporal, tienes una ciudadanía que se va a extinguir con la muerte, pero cuando la palabra de Dios habla de sentido de pertenencia, habla de pertenencia total, absoluta, de pertenencia eterna, y la palabra de Dios dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra patria no es terrenal, nuestra patria es celestial. El Señor Jesucristo dice, esta es la primera razón, ¿por qué tú vas a ser extraño? ¿Y por qué el mundo te va a resultar hostil? Porque tú no le perteneces. No le perteneces. Y el mundo reacciona cuando te pierde. El sistema se sentía dueño El sistema se sentía amo, el sistema te tenía dominado, el sistema te sentía esclavizado, el sistema realmente te había matado. Eso no dice a Pablo escribiendo ahí en Efesios 2, estábamos muertos a causa del sistema, en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice, Dios dio vida juntamente con Cristo Y cuando Cristo murió y cuando tú recibiste a Cristo, cuando pusiste tu fe en Él, entonces Cristo te arrancó de la pertenencia y de la posesión y de la propiedad del mundo y, se hizo, y, y, y te hizo su propiedad, de su propiedad. Y esta es la razón de la reacción del mundo. El mundo no puede estar conforme por el hecho de que el Señor te hubiera arrancado de sus garras. y por eso te aborrece quieres ser amigo del mundo te constituirás si quieres ser amigo del mundo te constituirás enemigo de Dios saber dice el Señor por qué el mundo les va a aborrecer y la primera cosa entonces es porque tú no le perteneces ya pero porque no le perteneces, no pienses hermano, que el mundo se queda con los brazos cruzados, sabe que no puede hacer nada en el sentido de, de, de quitarte tu ciudadanía, sabe que no puede hacer nada en el sentido de privarte de tu salvación, sabe que no puede hacer nada porque el precio de tu redención ha sido pagado, pero a pesar de que eso sabe, él va a intentar anularte, él va a intentar desanimarte, él va a intentar hacerte desfallecer, él te va a eliminar en la manera que sea posible, el sistema te va a anular y tú tienes que estar prevenido. La persecución por causa de tu pertenencia. Y si eso ve, la persecución por causa, porque a Cristo también lo persiguieron. La persecución porque a Cristo también lo persiguieron. ¿Qué dice el texto? Estamos en el verso 18. Si el mundo os aborrece, ¿qué cosa? Saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y cuando la palabra de Dios dice antes que a vosotros, podríamos marcar el tiempo en el ministerio terrenal de Jesús. y no tenía sino apenas unos días de nacido, y el mundo ya le había aborrecido. ya había una deliberada intención para matarlo, ya se había desatado una deliberada intención para perseguirlo, ya es un bebé y apenas... Los padres tienen el tiempo para precipitarse, a huir con él y llevarlo desde Belén hasta Egipto para preservarlo. ¿Por qué? Porque ya había un decreto de parte de Herodes para matar al Mesías prometido de Israel. El Señor estará ah, remontándose en su pensamiento cuando está hablando a los discípulos y les está diciendo, mira, les van a aborrecer. Y cuando les aborrezcan, sepan ustedes que a mí me han aborrecido y que no puede esperar más el discípulo que el Maestro No es superior el discípulo al maestro, pero bástale al discípulo ser como su maestro, y si a ustedes les van a aborrecer, será porque a mí primero me han aborrecido. No ha querido el mundo nada conmigo. Han visto las obras que se han hecho, han escuchado las palabras que se han dicho, y el mundo ha resistido, no ha querido Antes que naciera aún, todavía no nacía y apenas era prometido, y el mundo ya lo había desechado. La piedra que los edificadores desecharon, sí, llegó a ser principal piedra del ángulo, pero fue desechado. El libro de Isaías describe claramente a las condiciones de sufrimiento del siervo, que siendo sufriente habría de pasar la prueba. de la presión del mundo y por qué, hermanos, nosotros como creyentes queremos ser y queremos que sea diferente. Persecución por causa de tu pertenencia. Persecución porque a Cristo también lo persiguieron. Y si se sed persecución por causa de la palabra. Persecución Por causa de la palabra. ¿Qué es una de las razones por qué se ejercía presión sobre el Señor? Por lo que enseñaba. ¿Cómo es que enseñaba? No como enseñaban los escribas. Enseñaba de manera diferente y las personas al escuchar sus palabras y por eso le persiguieron, dijeron, Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Cuando personas se sintieron confrontadas, se dieron la vuelta y se fueron pensando en las palabras que el Señor les había dicho. Cada vez que las palabras del Señor salían de su boca y las personas estaban allí, eh, entraban como clavos que se encajan en el corazón de las personas. Las personas resentían desde luego la dureza del Evangelio antes como ahora y la fuerza de la palabra de Dios hace que el mundo resista. El mundo no quiere creer. y no quiere escuchar, y hermano, no quiere saber nada del Evangelio. El Señor Jesucristo dice, note versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, acordaos de la palabra. No se refiere solamente a la frase inmediata posterior que está en el texto, pero se refiere a lo que compone la, el conjunto total de la palabra del Señor. Se refiere al Evangelio, al Evangelio. Muchas personas respondieron a las primeras enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Multitudes salían para escuchar la palabra, pero usted recuerda que después... Después, cuando dejaron que la palabra fuera procesada, cuando se dieron cuenta que el Señor, más que el pan material que les daba, era el pan de vida, y se ofrecía a sí mismo para ser tomado, era el agua que debería beberse, y se ofrecía a sí mismo para ser bebido. Cuando las personas se dieron cuenta que se refería a su propia persona para beber y para comer, entonces ya no andaban con Él. Ya no había grandes multitudes. Lo habían aborrecido. ¿Por qué? Por causa de su palabra. Lo habían aborrecido por causa de su palabra. Y hermano, no es diferente en nuestros días si tú compartes la palabra con tus amigos si compartes la palabra en tu ambiente de trabajo si compartes la palabra en la escuela que no es una escuela cristiana donde se profesa y se proclama libremente la palabra de Dios si proclamas la palabra en el círculo de tus amigos lo más seguro es que vas a tener presión y vas a sentir la presión y personas te van a tildar de fanático y de loco y de ignorante y de cerrado Y de pobre criterio. Porque el mundo no quiere saber nada de la palabra de Dios. A menos que tú hables como ellos hablan, que tú pienses como ellos piensan, que tú hagas como ellos hacen, por más que te llames cristiano, pero que como ellos hacen, y pienses como ellos piensan, y hables como ellos hablan, entonces no tendrás presión. Entonces serás popular entre ellos, entonces serás amigo de ellos, pero también entonces tendrás que cuestionarte si eres verdadero discípulo. Porque el discípulo fiel sufre persecución. y sufre persecución como dijimos por causa de la palabra por causa de la palabra nunca como Después que el Señor partiera de sus discípulos, de entre sus discípulos, ellos proclamaron la palabra. La proclamaron con autoridad, la proclamaron con denuedo, pero les costó. La razón de la primera persecución es que estas personas habían invadido el mundo con la palabra. El Evangelio de Jesucristo se había extendido para todos los rincones del mundo conocido y esto desató la furia de Satanás y, y, y desató la furia del mundo. El mundo comenzó a perseguir a los creyentes. Persecución, por causa de tu pertenencia. Persecución, porque a Cristo también lo persiguieron. Persecución, por causa de la palabra, inciso de. Persecución, porque no conocen al Padre. ¿Qué dice el versículo 21? Leamos juntos. Mas todo esto os harán... por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hay dos cosas que el mundo no quiere aceptar, de acuerdo a este texto. Y por eso, desata la persecución, primero en contra de Cristo, y después, en contra de los cristianos. La primera cosa que dice el versículo es, todo esto os harán por causa de mi nombre. Y no refiere, hermano, a un hombre en el sentido patronínico de dar un nombre con apelativos. No se refiere a eso. Cuando la Biblia habla del de nombre de Jesús, refiere a su potestad. Cuando habla de su nombre, refiere a su autoridad. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que aquí el sistema del mundo no quiso reconocer la potestad de Jesucristo. Él dijo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero presentado delante de Pilatos y después delante de Herodes, la razón por la que por qué le cuestionaron es, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque no querían reconocer su nombre. Porque no querían aceptar... su autoridad y por causa de mi nombre. Y hermano, por causa del nombre el creyente es rechazado, por causa del nombre de Jesús. Hay una de las cosas que el, que el mundo cuestiona y que probablemente usted ha experimentado como una presión. Para el mundo el creyente es una persona exclusivista. Para el mundo el creyente una, es una persona engreída. Porque luego el creyente hace referencia de ser salvo. de tener vida eterna, de no ser de este mundo, de creer en la palabra de Dios como la verdad absoluta. ¿Y sabe cómo reacciona? Usted sabe cómo reacciona el mundo a eso. ¿Sabe que le comienzan a ver con, con ojos de, uh, de suspicacia, de sospecha, para poder decir, este está loco? Este en verdad es un ignorante, este está fuera de todo eh, contexto, está inadaptado a la realidad, no pone los pies en la tierra. Esta persona en verdad no tiene preparación, no tiene inteligencia, es una persona uh, obstinada y necia. Pablo escribiendo a los Corintios, dice que lo que el mundo menospreció, que lo que era la escoria del mundo, Dios lo tomó. La sabiduría del mundo, Dios la pervirtió. Y la sabiduría, Dios la centró en la locura del Evangelio de la cruz de Cristo. Por causa de mi nombre, dijo el Señor, los van a aborrecer. ¿Quieres hablar con vehemencia la palabra de Dios a otros? ¿Quieres llevar tu Biblia donde vas? ¿Quieres leer tu Biblia donde estás? ¿Quieres compartir tu testimonio a tus amistades en un entorno de personas no creyentes? Te van a aborrecer. Ahora, no estoy diciendo, hermano, mejor no lo hagas. Estoy diciendo que el creyente prueba su calidad de creyente bajo presión. bajo presión. Y allí ante la presión de la hostilidad, ante la presión de la marginación, ante la presión de la burla, ante la presión de la crítica, allí tú tienes que probar tu convicción. ¿Qué crees y por qué lo crees? Y por encima de que personas te marginen y te desprecien y que personas te ridiculicen y te excluyan, por encima de eso, Tú debes prevalecer, porque allí se pone a prueba tu fe. Y esta es la razón por qué el Señor Jesucristo está haciendo esta advertencia a sus discípulos. Les está diciendo, les van a aborrecer por causa de mi nombre. Y luego les añade, les van a aborrecer por causa de que no creen, de que no conocen a mi Padre. No conocen al que me envió, o mejor dicho no lo quieren conocer, sabemos que has venido de Dios, dijeron ellos, por las señales que has hecho, pero no quisieron conocer. Los propios discípulos dijeron muéstranos al Padre y nos basta, porque no podían ver en la persona de Jesús al mismo Padre. Y personas, hermano, tal vez te van a decir a ti, ¿y qué prueba tienes? ¿Y tú cómo sabes? ¿Y quién subió al cielo? ¿O quién descendió del cielo? Y quizás te van a colocar en una situación de presión, y tal vez no tienes una respuesta clara, y no tienes una respuesta congruente, y no tienes una respuesta categórica y contundente al, al cuestionamiento directo que una persona te puede formular. pero eso no cambia la verdad, eso no cambia la verdad, porque la verdad no es un concepto filosófico. Jesucristo dijo, soy la verdad. Vas a sufrir persecución por causa de la palabra, vas a sufrir persecución porque no conocen al Padre, vas a sufrir persecución porque no reconocen la autoridad y la potestad de Jesús. inciso si E, vas a sufrir persecución por causa de su pecado. Dice el Señor Jesucristo, siguiendo otra vez el texto del pasaje que estamos considerando, versículo 22, lea conmigo, del 22 hasta el 24. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Ahora no está diciendo el Señor realmente que si él no hubiera venido no tendrían pecado. Lo que está diciendo el Señor es que si él no hubiera venido y no hubiera abierto, levantado la cloaca, levantado la tapa que estaba a, manteniendo cerrada y sellada eh, eh, el, el ambiente putrefacto eh, de la condición de pecado, no te había despedido el olor. Pero cuando el Señor vino es que levantó. la tapa de la alcantarilla espiritual de las personas y salió la podredumbre la miseria el mal olor de la condición de pecado y se enteró el Señor, y, y, e hizo que se enteraran las propias personas de cuál era su condición, dice el Señor, si yo no hubiera venido, si no hubiera dicho lo que es pecado, si se si hubieran quedado probablemente nada más en el legalismo y hubieran dicho pues lo que oímos en Moisés, ellos pensaban que lo que estaban haciendo conforme a la ley de Moisés, eso era lo correcto, pero vino el Señor y les dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y cuando el Señor expuso con precisión, lo que dice la palabra de Dios entonces se dieron cuenta de su mal olor si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no habrían pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado el que me aborrece a mí también a mi padre aborrece leamos el verso 24 si yo no hubiese hecho entre ellos Y han visto, no solamente han oído, pero han visto. Y porque han oído y han visto, ¿qué dice que hicieron? Aborrecieron, aborrecieron. Hermano, ¿sabes por qué el mundo aborrece al creyente? Porque no corre con él, en su velocidad y en su dirección, la misma carrera. y el mundo se ofende ¿por qué eres diferente? ¿por qué no eres normal? como todos los demás les molesta el prurito de la profesión que, que, que comienza a corroer su cuerpo les señala y les, les exhibe les expone a una condición uh, de pecado si es posible vivir si es posible hablar Si sí es posible hacer lo recto, lo correcto, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que es de buen hombre, pero el mundo no quiere. Si tú en tu, en tu trabajo eres responsable, llegas temprano, cumples con tus deberes, te, es, uh, te animas para hacer las cosas mejor que hacen los demás, no te van a aceptar. ¿No es cierto eso? ¿Por qué llegas temprano? ¿Por qué eres el dueño de la fábrica, acaso? piensan que te van a, a conocer y a reconocer al final y argumentos como estos y en el, y en el campo cristiano hermano, no es, no es diferente no es diferente ¿por qué no vienes con nosotros? ¿por qué no participas de lo que nosotros hacemos? ¿acaso te regaña tu esposa? ¿eres mandilón? ¿no tienes eh, libertad? Pero, hermano, porque eres creyente, porque no corres en el desenfreno que los demás corren, te van a excluir, te van a señalar, el mundo va a reaccionar, te van a sentir presionado, te van a criticar, a la espalda tuya se van a reír, se van a burlar, van a ser escarnio de ti, tú vas a ser objeto de burla y de chiste para los demás que se van a mofar de ti. ¿Y cómo reaccionas? Ante esa presión. Tu familia te va a marginar. Tus hermanos no van a convivir contigo ni van a participar contigo. Tus amigos te van a abandonar. En el barco vas a ser el lunar. ¿Cómo reaccionas a eso? El Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y sabes qué es lo que sucede en la mayoría de los de, de los cristianos, ¿qué hacemos, hermano? Nos acomodamos al mundo. Tomamos la forma, el color, el aroma del mundo. Para no ser señalados, para pasar confundidos y desapercibidos. Como hacen algunos elementos de la naturaleza, extraños a la naturaleza, pero tomando la forma de la naturaleza. Esta actividad mimética que, que, que realizan y que tienen como facultad algunos insectos, algunos animales, de formarse, tomar la forma de la piedra, tomar la forma de la madera, tomar la forma de las hojas secas, tomar la forma de las hojas verdes o aún el color de las flores para adaptarse al ambiente, para pasar desapercibidos. para evadir a los depredadores, A veces también como creyentes hacemos lo mismo, simple y llanamente nos conformamos al mundo para no soportar y para no sufrir la presión del mundo. Pero el Señor dijo, vas a sufrir presión. La prevención para enfrentar al mundo y sus presiones. La persecución por causa de la pertenencia. La persecución porque Cristo también fue perseguido. La persecución por causa de la palabra. La persecución porque no conocen al Padre. Y la persecución por causa de su pecado. Número dos. La palabra y el cumplimiento de la profecía. La palabra y el cumplimiento de la profecía. Veamos... Lo que dice el versículo 25, vamos a leer juntos. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. una época en, el, en los sesentas, una generación que distinguía a los jóvenes de aquella época, y se les llamaba rebeldes sin causa. Ni sabían por qué se rebelaban. Nomás se rebelaban contra todo sistema, contra toda autoridad, contra toda ley, contra toda institución, contra toda la corriente, contra toda convención, contra toda la moda, estaban en contra de todo, eran rebeldes, y no tenían que dar explicación de por qué eran rebeldes, se denominaban así, rebeldes sin causa. Pero hermanos, el Señor está diciendo aquí, no es la posición y en la condición de los rebeldes sin causa, sino del que fue aborrecido sin causa, del que fue menospreciado sin causa. del que había dado causa para ser recibido, pero no obstante que tenía la causa para que fuera recibido, sin causa lo rechazaron. Sin causa lo rechazaron. El Salmo 35 describe bien esa, esa condición Y tal vez este Salmo, como otros Salmos en las Escrituras, son Salmos mesiánicos, haciendo desde luego la referencia a la persona de Jesús. Note lo que dice el versículo 19 del Salmo 35. Leamos juntos ese verso. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. sin causa se convirtieron y se constituyeron en mis enemigos y sin causa me aborrecieron dice el texto no se alegre los que sin causa me aborrecieron y el Señor Jesucristo dice cada día, cada día, cada día que eres rechazado sin causa que eres aborrecido, sin causa, se cumple lo que fue escrito en la profecía. ¿Por qué debes resistir? ¿Por qué no te debes sorprender? ¿Por qué debes aceptar? ¿Por qué debes enfrentar? ¿Por qué debes prevalecer? Porque así fue predicho. Y para esa Ocasión. y para este tiempo el Señor a ti y a mí y a ellos sus primeros discípulos les previno sin causa me aborrecieron y aunque los Salmos 35 y el Salmo 69 hacen referencia a ese hecho a ese evento de ser menospreciados menospreciado En, en el caso particular el Señor sin causa quise tomar el Salmo 2 para ilustrar este mensaje a la luz de este título la palabra y el cumplimiento de la profecía me parece que el Salmo 2 dice muy bien lo que el Señor Jesucristo estaba compartiendo con sus discípulos en aquella última semana en aquella última noche en aquella última cena con sus discípulos la palabra y el cumplimiento de la profecía inciso A los planes vanos de las naciones y sus príncipes los planes vanos de las naciones y sus príncipes el salvista en el salmo 2 irrumpe con una pregunta ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿por qué Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Acuérdense de lo que dijimos, ¿por qué no pertenecemos a este mundo y por qué el mundo nos aborrece? Porque no pensamos como el mundo piensa, porque la filosofía del mundo es una y la filosofía del creyente es otra. Totalmente opuesta, radicalmente opuesta. Pero el pueblo, las naciones, se conjuntan y conjuran contra Dios y se levantan contra Él. Desde el principio, una de las primeras rebeliones que la humanidad ah, expresó delante de, de, de Jehová, usted recuerda, fue cuando ellos se reunieron, las naciones de la tierra, y se propusieron edificar una torre que fuera desde la tierra y se alcanzara en su cúspide al cielo. ¿Y para qué se levantaron a edificar? Para resistir los designios y los juicios de Dios. ¿Y cómo resultó el intento? ¿Vano? ¿Por qué resultó vano el intento de las naciones, de los pueblos, de los príncipes, de la tierra de aquella época? Porque no es posible resistir a Dios y ganar. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No es posible resistir a Dios y ganar. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué las naciones piensan cosas vanas? ¿Por qué puede pensar el hombre que puede resistir a Dios y ganar? ¿Por qué podemos pensar nosotros, hermano, que podemos resistir a Dios y ganar? ¿Por qué pensar que podemos ser rebeldes al llamado de Dios? Dios nos ha como nosotros a Él. El texto que estamos examinando dice que Él nos escogió. a nosotros Él nos escogió a nosotros si Él nos escogió a nosotros nos escogió de antemano dice la palabra de Dios para que anduviésemos en buenas obras en obras diferentes a las obras del mundo aunque el mundo nos aborrezca pero a veces también como creyentes pensamos cosas vanas y cosa vana hermano es pensar que podemos nosotros burlar la mirada la palabra y el juicio de Dios y Pablo escribiendo a los gálatas dice no os engañéis Dios no puede ser ¿qué cosa? burlado ¿por qué piensas cosa vana? ¿por qué piensas cosa vana? los pueblos se pueden reunir y tramar. los pueblos, las naciones se pueden reunir y trazar planes pero dice la Biblia que Dios confunde los planes de las naciones los confunde los frustra las naciones pueden por más poderosas que sean levantarse y hacer un programa y hacer un plan pero mire cuántos planes durante la semana uh, se habrían estado uh, celebrando convenios celebrando firmando negocios tratando operaciones bancarias celebrando. De pronto, las lámparas, los candiles, se comenzaron a mover. Los diputados y senadores en, la, en el Congreso de la Unión, ahí discutiendo y deliberando. Las alarmas comenzaron a sonar. Las voces de emergencia se comenzaron a escuchar. Protección civil comenzó a entrar en función y operación. Las armas se comenzaron a desalojar. La confusión comenzó a ser presa de las personas. Un incidente que se estimaba era todavía de 7.8 en la escala de Richter en el, en el reciente terremoto en la Ciudad de México. Apenas, ni siquiera era de esa proporción. La confusión cayó sobre las personas Aún los expertos fallaron en el sentido de poder dar la exacta dimensión de lo que estaba suscitando. El pánico comenzó a ser presa de las personas. ¿Por qué las naciones y los pueblos se reúnen y piensan cosas vanas en sus planes? Y a veces como creyentes, hermano, hacemos lo mismo. Ea, eh, dice la Biblia, tú que dices hoy y mañana iremos y traficaremos y dentro del próximo año negociaremos y volveremos, compraremos y venderemos y tú no tomas en cuenta que dice Dios. Pero, ¿sabe? Cosas pasan así. ¿Para ¿Para qué? para que se cumpla lo que está escrito. Porque en esa manera, hermano, en la omisión, en el abandono, en el olvido, en el descuido, en el dejar de lado a Dios, son diversas maneras de aborrecer a Dios. Porque aborrecer simplemente quiere decir dejarlo de lado. Aborrecer a Dios quiere decir no tomarlo en cuenta. Aborrecer a Dios quiere decir ponernos nosotros en el lugar de Dios. Aborrecer a Dios como creyentes. También nosotros es cuando nosotros adoramos ídolos. Y cuando hablo de ídolos hablo de nosotros mismos. O hablo de aquellas cosas que nos complacen, que nos satisfacen, que nos prometen, aunque no nos cumplan. Y vamos tras ellas y dejamos a Dios. Y es manera de aborrecer a Dios. Pueden ser cosas buenas, puede ser nuestra profesión, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestros negocios, puede ser nuestra casa, puede ser nuestra familia, puede ser nuestra propia salud, puede ser nuestra comodidad, cualquier cosa que usted quiera mencionar y eso es una manera de dejar a Dios fuera de la agenda. Dejamos a Dios fuera de la agenda. Personal, porque la tenemos tan cerrada, tan apretada, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo de escuchar, no hay tiempo de compartir, no hay lugar para hacerlo y estamos simple y llanamente aborreciendo al Señor y prefiriendo al príncipe de este mundo. lanes vanos de las naciones y sus príncipes. Herodes, Pilato, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los herodianos, se juntaron todos. Los alguaciles, todos se juntaron. Y a una dijeron, vamos tras él. Negociaron, compraron, Sobornaron y fueron para aprenderlo. ¿Por qué piensan las naciones cosas vanas? ¿Por qué pensarían que tendrían que venir de esa manera para resistirlo cuando preguntaron por él, dijo yo soy, y a la voz cayeron? No temáis, es para que se cumpla la Escritura. Y lo aprendieron para que se cumpla la Escritura. Los planes vanos de las naciones y sus príncipes. Inciso B. La pretensión de vivir en libertad plena. La pretensión de vivir en libertad plena. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las la, la naciones, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Y esta es la razón. ¿Por qué se amotina? Versículo 3. Leamos juntos. Rompamos. Sus ligaduras. Estoy en el Salmo 2, perdón. Salmo 2 y versículo 3. Leamos juntos. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Porque no quieren llevar su yugo. y no quieren llevar sus coyuntas. Las coyuntas son las ligaduras de cuero que atan la cerviz al yugo y la sujetan, la ajustan suficientemente. Y el pueblo clama y dice Vamos a echar de nosotros las ligaduras, las ligaduras ajustan, las ligaduras aprietan, las ligaduras limitan, restringen la posibilidad de la libertad, las ligaduras sujetan a otro, y el Señor dijo, lleva mi yugo sobre mí, lleva mi yugo sobre ti, acepta mi yugo, mira mi carga y ligera, acéptalo, sé manso y sé humilde, Al llevar la carga, pero la gente dice: No quiero libertad, no quiero la coyunta, no quiero el látigo, no quiero el aguijón, quiero la libertad. Y en nombre de la libertad, cada uno hace lo que bien le parece. Y en nombre de la libertad se pierde el temor de Dios. Y en nombre de la libertad se desboca el ser humano en sus pasiones y deseos y provoca la guerra. El Señor prometió la libertad y el mundo quiere su propia libertad. ¿Y todo para qué? Para que se cumpla. La profecía. Inciso c. El plan de Dios para salvar a su pueblo. Mano, estamos delante de, de este tercer punto en el en el punto dos del bosquejo, en el inciso c. Delante de una paradoja. ¿Y por qué es una paradoja? Porque porque el aborrecimiento del pueblo y de las naciones y de los príncipes de la tierra, lo que ellos hicieron al rechazarlo y al menospreciarlo, lo que, lo que hizo el pueblo de Israel al no aceptarlo, aunque vino a los suyos y ellos no lo recibieron inconscientemente, trajo consecuentemente que ese programa de menosprecio, de rechazo, de aborrecimiento, cumpliera precisamente el proyecto y el plan de la redención de Dios para nosotros. Y nosotros entramos, hermano, en este programa, por la pura gracia de Dios. Porque sin causa lo aborrecieron, nosotros le alcanzamos. Porque sin causa no lo recibieron, a los que le recibieron les dio la potestad de derechos. los hijos de Dios. El plan de Dios se perfeccionó aún en el menosprecio. El plan de Dios se perfeccionó aún en el aborrecimiento, aún en el desprecio del Señor. El plan de Dios se perfeccionó. Y eso nomás nos dice una cosa, hermano, la soberanía de Dios, el poder de Dios. ¿Cómo puede pretender el hombre eh, lograr su propia libertad sino más es no más es langosta delante de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Versículo 4, todavía estoy en el Salmo 2. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y dirá, mira, a pesar de tu menosprecio, no importa que pienses y que digas y que hagas con mi palabra con mi enseñanza podrá pasar el cielo y podrá pasar la tierra, mi palabra permanecerá para siempre. Y tú vas a comprobar, al paso del tiempo, la veracidad, la prevalencia de mi palabra sobre todas las cosas. Y por lo pronto el que tiene el, el cuadro completo, el que puede ver, hermano, desde la perspectiva total, se ríe desde los cielos. Pocas veces la palabra de Dios nos habla otra vez de la, del humor, de la risa de Dios. Pero en esta porción dice eh, una, una especie de hilaridad de parte de Dios para, dice, para decir, Dios se burla del de pretencioso, Dios se burla del orgulloso, Dios se burla del que le excluye, Dios se burla de aquel que cree que puede salirse con la suya. Y luego cumple su palabra. cumple su palabra porque dice versículo 5 hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira los va a turbar con su ira el Señor se va a imponer finalmente versículo 9 dice los quebrantará con vara de hierro y como vasija de alfarero ¿qué cosa? los desmenuzará al soberbio al altivo al petulante el Señor lo tomará cual vasija de alfarero y lo despedazará, para que se cumpla la profecía para eso lo aprendieron para eso y por eso lo azotaron Por eso lo escupieron, por eso lo aborrecieron, por eso lo crucificaron, por eso lo menospreciaron, por eso menearon la cabeza mientras estaba en la cruz, por eso le dieron hiel en lugar de agua, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la profecía. Y hermano, si eres aborrecido, si eres marginado, si eres excluido, si padeces, si sufres, es para que se cumpla la palabra, sin causa. Con mayor razón, para que se cumpla la palabra. Sin causa te aborrecieron. Hiciste lo recto y te aborrecieron por eso. Eras el mejor empleado, el más honesto, el leal el que servía con diligencia y te aborrecieron. Sin causa te aborrecieron para que se cumpla la profecía. Pero ¿sabes una cosa? De todas las cosas que hacemos bajo la tierra, tendremos que dar cuenta. Y cuando llegue el tiempo, el Señor dará el justo pago. Número tres: la provisión de Dios para prevalecer. La provisión de Dios para prevalecer. Regresamos a Juan. capítulo 15, y leemos juntos el verso 26 y 27. Vamos a leer juntos. Juan 15, 26 y 27. Si lo tienen ya, leamos al unísono. «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también». porque habéis estado conmigo desde el principio. Y aquí hay este, esta preposición, ¿verdad?, que, que encontramos en este eh, versículo 26. Pero, pero, siempre hay que atender al pero en la Escritura. Esto es que va a pasar, esto va a suceder de esta manera, esta es la razón por qué va a suceder, de estas maneras va a suceder, pero... Cuando suceda? cuando llegue? Ya había dicho el Señor, no os voy a dejar huérfanos. ¿Qué vas a, a decir? Yo te voy a decir qué vas a decir. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a decir qué vas a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar? Yo te voy a poner control para que puedas reaccionar de manera correcta. Yo te voy a dar provisión. Yo he hecho previsión a tus preguntas, tú me vas a decir, Señor, pero no puedo, Señor, pero es que mi carácter, Señor, pero mira, es que yo siempre he hecho de esta manera, Señor, es que la presión era tan pesada que yo no podía soportarla. Y el Señor dirá, yo sé, estoy en control, te voy a ayudar, no voy a permitir más de lo que puedes soportar y te voy a dar salida en esa situación de presión y de crisis. Y sabes, dentro de no muchos días vendrá el Consolador. al que yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Él dará testimonio acerca de mí, Él comprobará, Él te va a confirmar que lo que yo dije es verdad y cuando llegue la hora de la prueba, Él va a estar allí y en mi nombre te va a dar poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el Señor dijo, Él será mi testigo y ustedes luego, Serán testigos de lo que él hará con ustedes. Para ilustrar y para desarrollar este punto, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer juntos el versículo 7, 2 Timoteo 1, y versículo 7, al unísono. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Después de que hemos escuchado este sermón hasta esta parte, usted podrá decir quizá un poco desalentado, ah, hermano, Pues en verdad, dura palabra es esa. Eso de sufrir, eso de padecer, eso de, de experimentar persecución, eso de ser excluido, eso de, de, de tener uh, que ser rechazado y aborrecido, no me gusta. A mí tampoco. A los discípulos de Jesús tampoco. No nos gusta. Y hermano, tú tienes dos opciones. Tú puedes quedarte en la postura de una persona pusilánime, para seguir usando la P. Te puedes quedar en esa posición de pusilánime de la persona que dice, no puedo, no tengo fuerzas, no tengo ánimo, estoy desalentado, necesito que algo suceda, eh, eh, que me motive. Y el Señor dijo, mira, dentro de unos días, estaba diciendo a los discípulos eso, eso pasó hermano, ya, y cuando creíste ya pasó, también en ti y en mí, el Espíritu Santo de la promesa llegó y nos selló, y cuando el Espíritu Santo de la promesa llegó y nos selló, entonces dice la palabra de Dios... yo no te di un espíritu de cobardía, no sé por qué estás escondiéndote, no sé por qué estás tan desanimado, no sé por qué estás eh, con la cabeza enterrada, no sé por qué mantienes esa actitud, yo no te di un espíritu de cobardía, el Espíritu Santo que vino sobre ti es un espíritu, primera cosa, ¿qué dice? De poder, espíritu de poder, te di. Si vas a ser menospreciado, si vas a tener a persecución, si vas a, a enfrentar un mundo hostil, si vas a tener presión, si vas a enfrentar dificultades, si te van a menospreciar, si tu familia tal vez se va a dividir por causa del Evangelio y te va a menospreciar. Pero yo te di espíritu de poder. Espíritu de poder. Y tú debes echar mano de ese espíritu de poder. Es el Espíritu Santo, es la provisión que el Señor dijo Daría. Y le dijo a los discípulos, no estéis así, tristes. no estéis así turbados os daré espíritu de poder Pregunta hermano ¿tienes el Espíritu Santo? ¿recibiste el Espíritu Santo de Dios cuando creíste? entonces tienes espíritu de poder la segunda cosa inciso B la persona del Espíritu Santo les dará poder inciso A inciso B La persona del Espíritu Santo les dará dominio propio. Y cuando estás allí en la, en la situación de la pregunta directa, cuando estás allí en la condición de estar en el centro del de ruedo del circo romano, como aquel anciano de 85 años, Policarpo, mártir del cristianismo, fue llevado, para ser confrontado y como se cuestionaban a los mártires del cristianismo no tienes nada más que renegar de tu Dios no tienes más que decir que el Dios es esa. no hables más de ese Cristo pero muchos a la semejanza de este anciano muchos profesaron su fe en Cristo, en medio del furor. De los gladiadores que los destrozaron o de las fieras que los devoraron. De la sierra que los acerró o del fuego que los consumió. Porque en el momento crucial echaron mano del poder. del Espíritu Santo. Tú tienes dos opciones. Actuar en forma pusilánime o obrar investido de poder. ¿Tienes el control del Espíritu Santo en tu vida que te da dominio propio o tiemblan tus rodillas y sales huyendo del lugar? O exclaman, no soporto más. Es demasiada presión. Mejor me voy del lado del mundo. Tú tienes la opción. Pero Dios de su parte ya te dio espíritu de poder y espíritu de dominio propio. Pero una de las acciones más interesantes que, que tiene que ver uh, con el amor, porque esto es lo que dice Pablo también escribiéndole a Timoteo ahí, del poder que da Dios, no solamente para resistir la prueba y del dominio propio para reaccionar frente a la prueba, también da ese Espíritu eh, Santo que es Espíritu de amor. Que es en el contexto con, eh, en, del capítulo uh, 15, donde vimos el jueves pasado acerca del amor. Donde el Señor dice esto, os mando que os améis unos a otros. La expresión del amor, hermano, la expresión del amor es el perdón. Y todavía, mira, eres menospreciado, perseguido, aborrecido, marginado, maltratado. Y todavía, el mensaje del Evangelio es, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os persiguen y os maltratan y orad por los que os ultrajan. Por los que son tus enemigos, ora por ellos. Y lo que está diciendo la Biblia es, mira, la actitud del creyente en medio de la hostilidad del mundo es el amor. Y la expresión del amor es el perdón. En la cruz tenemos el ejemplo modelo. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. En el martirio de Esteban tenemos el modelo de ese testimonio. Dios, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo reaccionamos, hermano, frente a la presión, a la persecución, a la prueba, al peligro, como creyentes de Cristo? El creyente bajo presión. El Señor hizo prevención y dio provisión para los días que estamos viviendo. Y para los días que vendrán Todavía no hemos peleado Hasta derramar la sangre Probablemente estamos peleando la batalla Hasta derramar sudor Y aún estamos peleando la batalla Hasta derramar lágrimas Pero todavía no Hasta la sangre el llamado de la palabra de Dios es está hasta la sangre hasta la vida hasta la vida por causa de Cristo vamos a estar en pie y vamos a orar mientras estamos de pie querrá preguntarse en esta mañana hermano y yo en mi propia circunstancia en mi entorno en mi vida en mi barrio en mi familia en mi escuela en mi trabajo ¿cómo respondo a la presión? ¿cómo respondo a la presión? voy en la carrera con ellos me río de sus chistes festejo sus malas acciones participo De sus malas decisiones? ¿Hago alianza de amistad con personas impías y participo de sus malas obras? Así le digo al mundo sí y a Cristo no. O lo contrario, se mantiene al margen de la corriente. y de la filosofía de este mundo, y los deleites y los placeres de este mundo, y procura vivir más y más para Cristo, y ser un testigo fiel, pagando el precio, y puede decir esta mañana, pase lo que pase, quiero vivir por Cristo, y quiero morir por Cristo, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. La advertencia a tus discípulos hace dos mil años es tan actual a nosotros aquí. Ahora sí, estamos entendiendo que se podían en aquella noche sentir los pasos del príncipe de este mundo. Ahora sí podemos entender que el príncipe de este mundo sí Es un amo, sí ejerce dominio, sí impone autoridad, sí es cruel, sí latiga, sí azota. ¿Y cuántas veces, Dios, estamos allí tan dóciles a sus azotes y a sus designios? Esta mañana queremos dejar la condición de esclavos y reconocer que somos libres. en ti y vivir por ti y para ti mientras estamos orando tal vez esta mañana usted dirá el Señor ha tocado mi corazón me ha hablado y yo quiero renovar mis votos de fidelidad esta mañana afirmar los principios de mis convicciones vivir más para Cristo más para Cristo habrá alguien esta mañana que dirá Pastor ore por mí quiero ser fiel al Señor En medio de la presión. Amén. Amén. Alguien más dirá, yo también. Yo también. Quizá no estamos librando una persecución política, pero usted sabe a qué presiones me refiero. Las que usted vive, quizá yo no las conozco. Usted sí. Y usted esta mañana dirá, bajo esa presión que me mantengo ahora, yo quiero ser fiel al Señor. Quiero ser hallado fiel. Quiero salir. victorioso de ese pantano alguien dirá también ore por mí amén. amén gracias Dios por cada persona tomando decisión esta mañana pedimos tu bendición tu nombre sea exaltado entre nosotros lleva el mensaje sobre nuestro corazón Espíritu Santo completa y confirma y convence de lo que la verdad de tu palabra enseña esta mañana Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús.